Sí, justamente la información un poquito quizá pudiera repercutir en algunas unidades educativas toda vez de que ellos ya estarían culminando sus eh, actividades pedagógicas curriculares como se ha dado inicio después de los conflictos, el reinicio, perdona las actividades pedagógicas curriculares nosotros hemos instruido de que se haga la dosificación y la priorización de actividades y contenidos de las unidades educativas, cosa que las unidades educativas lo han ido realizando y ha esta nueva información va a ser un poquito dificultoso nuevamente retomar y entonces vamos a hacer este análisis, sin embargo vamos a tomar siempre las sugerencias de toda nuestra comunidad educativa para poder siempre eh, beneficiar a nuestros estudiantes.